ha hecho buenos equipos, pero el que tuvo una noche espectacular y que lo leía ahí a Julián Olmedo por el Twitter diciendo vamos los viejitos Piola, es Juan Espil que en su última temporada, en su último año oficial porque va a ser director deportivo eh, para la temporada que viene de Huelva y a Blanca Estudiantes eh, está con continuidad en la Liga o por lo menos parece que Estudiantes puede llegar a continuar porque ganó Estudiantes 73 a 72 y Y, y va fue, 2 a 0 la, a la serie Y él fue el goleador con 15 unidades Él fue uno de los goleadores con 15 Y no me digas que de casualidad está al aire Está al aire, de ca <ríe> no, de casualidad no, porque la llamamos sí, Bienvenido a la Argentina Juan Espil Aquí nos saludan Fabián Pérez y Leo ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien la bien. verdad que muy, muy contento, muy contento. Bueno, sí, sí, me parece que te reís porque ganaste, ¿no?, por la boludeza que decimos nosotros, me imagino. No, no, bueno, de todo, un poquito, no, todo suma, esas. todo suma. Juancito, querido, ¿cómo <risa> estás bien, tanto tiempo? ¿Bien? Bien, bien, bien, bien. La verdad que muy contento porque, mira el equipo dio la cara. El equipo puso todo lo que hay que poner, trabajó mucho, nosotros veníamos... La verdad que todo si fue, yo hubiera sido del otro lado, digamos contrario... Quería jugar con estudiantes, el estudiante, porque un estudiante no ganaba fuera no ganaba visitante y, y, y cuatro meses estuvimos sin ganar hasta, hasta este viernes. ¿no? Yo creo que el equipo trabajó muy bien, se hizo un gran trabajo de motivación, motivacional y, y dio su fruto. Yo creo que nos miramos todos a la cara y no queríamos terminar de la forma que estábamos jugando. Y, y bueno, ahora hay que confiar, hay que seguir confiando y olvidarse de lo que pasó para terminar tratar de, de cerrar el maia Claro. Bueno, le contamos a la gente y recordamos sí. que, digamos, está jugando el sexto con el once. El sexto fue sionista, ustedes son el número once de la temporada y estar 2-0 arriba y de visitante, obviamente, porque la ventaja la tienen ellos. Yo, yo no sé si para es ustedes es ser impensado siempre se piensa en sacar un partidito de visitante, pero sí, lo, lo, los sí. dos, no sé si era una, una motivación extra para el equipo o no. Mirá, nosotros... Eh... Me enfocamos en el primer partido eh, a muerte, a muerte, queríamos cambiar la mentalidad, la actitud y, y el primer partido hicimos 32, 33 minutos fantásticos de los mejores de la liga, después ellos nos apretaron mucho y nos agarró un bajón ofensivo tremendo, donde nosotros teníamos 10, 11 puntos y ellos nos, nos pasaron por 3 puntos el partido terminó en prórroga y, y lo pudimos ganar eh, no queríamos conformarnos con eso, con eso es lo que hablamos, nos juntamos otra vez eh, y, y dijimos bueno, si ganamos uno, que es el trabajo que veníamos a hacer ¿por qué no podemos llevarnos los dos? Y, y la verdad que el equipo se comportó de, de primera, ¿no? Cada uno cumplió su función, pensó un poco en el compañero, es lo que le decía, no, no, no importa tener un partido malo, eh, no importa si vos tirás cinco tiros y lo torrás, eh, ponés cinco, cinco buenos bloqueos, haces jugar cinco buenas defensas, haces cosas que no salen en la estadística pensando en tu compañero, yo creo que de esa forma puedes Podés eh, reparar si vos no tuviste, oh, claro. no tuviste una buena noche ofensiva, por ejemplo. Y, a, y además si es un gran momento Fabián para eso es ahora. Es el momento, es el momento, es el momento, es el momento. Eh, Juan, de lo que, digamos, la gente tiende cada vez que tenés una buena actuación a hablar de tu edad. Sí. Por un motivo obvio, porque tenés una edad donde muchos otros ya han dejado de jugar. Y vos estás así como, como, como intacto, como como Oscar Wilde, que tenía el, el, el retrato que no envejecía y envejecía el tipo este, <risa> ¿vos te sentís con un, con un cuerpo y con una cabeza más joven y con una lucidez que, que no ameritan tus 41, 42 años para jugar al banque, digamos, profesional a este nivel? No, no, no, no 44 tengo Ah, oh, mirá, te regalé dos 44 y, escuchame, y No, no, yo de, por ahí de mentalidad al ser de mentalidad, digamos, muy competitiva eh, yo creo que lo podés emparejar Puedes la para abajo y bueno, vos tenés que tener bien físicamente, digamos. ¿no? Pero sí, yo no puedo claro. jugar 28 minutos, está claro. claro. Eh, los minutos que juego, los estoy regulando, por supuesto, me están, me están cuidando los minutos. Y después entro a hacer, digamos, a veces me funciona. Eh, todo el mundo sabe que yo soy tirador y bueno, pues se aprovecha eso para darle espacio a los demás. Yo me encuentro muy bien, me encuentro físicamente muy bien. Eh, de todas formas, te, te de ahí yo, este año me costó un poquito más que el año pasado. Ajá. Eh, físicamente me costó un poco más y se notó no no no terminé con bueno salida con buenos porcentajes estoy en un 33% de tres puntos ¿Y que en nunca en mi carrera en, lo había tirado ¿Y en qué te cuesta puntualmente? En la rodilla. Para <risa> tener un ejemplo claro, no, y en la rodilla, en la rodilla tengo osteocondritis que cada tanto, cada, cada tanto me roza la rótula y duele no sé, mucho. Con qué, y duele mucho, si eh, mucho, no me va a poder El otro pero, día Muy gracioso, no perdón, que te interrumpa, Juan, porque ahora... hablando del tema de la rodilla, estaba, no a llamar, íbamos a televisar, no a llamar, no a sionista no a llamar, no a estudiante, no llamar, y Juan no estaba probando ante el partido y estaba con una rodillera, ¿no? no? Sí, no Entonces sí, sí. estaba probando, paso por el costado, y le digo, ¿qué tenés en la rodilla? 44 años, me dice. Claro, claro. eso no se puede... No, eso es lo que hay, es lo que hay. ¿De los igual cuales tenías mucha suerte, le mucha suerte. Sí. Y sí pero está claro hay, hay algo que está claro y que uno tiene que remarcar en estos casos no que es la profesionalidad eh, que tiene un tipo que no. llega a los 44 años de la manera que llega Juan Espil eh, para todavía dar buenos minutos para poder jugar los que les toque dar o sea 10, 5, 3, el 33% el tipo está todavía eh, repasando su número diciendo y esta vez este año los números no son buenos no llega al 33 sí, sí, no, tengo sea, el 33 está todos Lo que yo he sido, he sido muy, conmigo, yo no me perdono una ¿entendés? Yo he sido muy crítico, muy crítico y creo que por eso, por eso la mentalidad ganadora, ¿no? Eh, yo me acuerdo, y he cambiado mucho últimamente, yo antes jugaba mal y no salía, y mi mujer me quería matar, y no sé cómo, cómo me aguantó realmente. Eh, yo no, no quería ni que me hablaran, ¿no? porque había jugado mal, y esto es un juego, esto es un juego te vas dando cuenta cuando vas cumpliendo años, ¿no? Eso está claro que tenés siempre levante, ni sos tan bueno cuando juegas dos partidos buenos ni sos tan malo cuando juegas tres malos, sí, sí, pero eso es importante, la mentalidad, porque ahí si no el jugador se bajonea mucho en los momentos malos, otro yo, se agranda mucho en los momentos buenos. Y sí, se pierde, yo creo que se la marea. mentalidad, mira, la mentalidad es muy importante en el base, muy importante, yo creo que el caso que tenemos en la Liga, el Leo, Leo Gutiérrez es por eso es diferente, porque tiene una mentalidad tremenda de jugar muchos, muchos minutos malos, pero, pero tiene una mentalidad ganadora. Claro. Y, y eso es lo que hay que tratar de copiar, ¿no? yo siempre se lo digo a los chicos, ¿no? de la Eh, vos podés tener malos partidos, pero podés, tener, podés hacer más cosas, y yo hoy en el básquet no es que qué lindo, que cómo como juega y cómo la mete no, en el que hay que hacer muchas cosas claro. para, para, para querer jugar en un mejor nivel, que eso es lo que yo siempre quise, claro. vos si me decís dónde te gustaría jugar, y yo no me gustaría jugar con en la NBA otra vez, me viene, me voy a retirar, pero pensando en jugar en la NBA, claro. eso siempre fue mi, mi, mi, mi obsesión, claro. digamos, jugar en un nivel mejor, Y por eso creo que no me conformé nunca. Estamos hablando con Juan espíle el jugador eh, más grande, eh, que tiene, o de mayor edad que tiene la Liga Nacional, cuatro años. mucho sentido. Sí, en mucho sentido. Grande, eh, uno de los goleadores históricos de nuestra competencia, el tipo ha jugado en las mejores ligas del mundo. Eh, sacando la NBA, jugaste en la Liga CB y fuiste figura que es la mejor liga del mundo fuera lo que y, o para el básquetbol iban. ¿no? En otra época. Fue un pionero en también. una de las épocas donde todavía los, los jugadores argentinos no se iban todos. No fácil, eh, bueno, Juan, ¿cómo hiciste? Lo hablamos muchas veces, ¿no? Pero siempre es bueno remarcarlo esto para, para los chicos, para los que vienen atrás y, y se quejan mucho ¿Cómo hiciste después de tantas temporadas de vivir en primera división, si bien vos te formaste acá Le digo primera división en cuanto a los viajes, en cuanto a los hoteles y todo Llegar a nuestra liga, acomodarte a los viajes, que debe ser lo más costoso todavía hoy en día En cuanto a, a, a bueno, que son la tediosos, la logística, ¿no? la logística, que no que no, no hay tantos transportes para tantos lugares ¿Cómo hiciste? Para que los chicos aprendan Lo bueno es que yo ya lo había vivido eso Entonces yo creo que siempre siempre uno tiene que, que acordarse de dónde salió ¿no? Yo creo que eso eso para mí es importante a la hora de, de entender las cosas eh, Yo ya había vivido, había hecho viajes de 20 horas a Santiago del Estero En una casilla, como fui con estudiantes, sin parar eh. Después claro, después cuando conoces lo bueno cuesta mucho volver a... Cuando viajas en primera una vez en Disney, en, en avión, cuesta, después cuesta ah, claro. volver a, a tu vista. Eso está sí, claro sí. Pero cuando vos ya lo viviste ya te, te, te adaptás y aparte con la edad mía yo vine con pensar que vine con 40 años y, y es como que disfrutaba todo el doble un viaje era era algo era para disfrutar porque sabía que venía que, que quedaba poco entonces me lo tomé de esa manera no ah. eh, haciendo chistes continuamente con los chicos eso eh, el respeto que, me, que me, me tienen todos tanto compañeros como como rivales me han tenido eso también pues es un orgullo no y, y, Y, y bueno lo tomé de esa forma disfrutar los últimos momentos y bueno fueron cuatro fueron cuatro años al final ah. pensando que iba a ser uno y con mucho temor como vine que ya lo he dicho sí, vine con sí. mucho temor realmente con el nivel que tenía en la liga se jugaba muy físico y yo venía de ser un octavo noveno jugador o décimo jugador en Europa a, a tener que ser referente en un equipo no y entonces por eso tenía tenía bastante temor es, pero mira me adapté y me fue muy bien es, es, otra de las cosas que te... Quería preguntar, ¿no? ¿Sentiste cuando te llegaste la? Aprovecha, aprovecha. Sí, para eso lo llamamos para preguntarle. Claro, claro. Sacate las dudas. te puedo preguntarle, Leonardo? Sí, Fabián Pérez. Bueno, te agradezco mucho. Este era era eso, ¿no? ¿Sentiste, eh, sentiste que todos te respetaban y te admiraban? Porque por ahí sí. cuando vos te fuiste, te fuiste de una manera, o sea, eh, sí, sí, claro, sí, le pasa sí, a los no, jugadores. No, claro. Lo hablamos con Marcelo, con Diego Serra, con Campana, lo hablamos muchas veces esto. Pero sentiste que a la vuelta todos te, te, te admiraban, te respetaban por por tu trayectoria. Sí. Sí, claro que no me regalan nada, no nadie te regalará no, nada, no, seguro. Eso, eso eso primero, pero que sí, que respeto sin duda, muchos chicos me han pedido este año camisetas, pero no te voy a enviar las camisetas que me han pedido. Eh, y, y, y bueno, qué, qué placer, viste, yo no yo te veía por, no sé, por tele, te veía, viste, chicos, muchos chicos, no no no, no conocen porque eran muy chicos cuando yo jugué, estaba en pleno claro. eh, en, plen, en pleno ah, está claro, ¿no? Pero bueno, mira, eso también es, es un orgullo y es, es algo para contar. Juan, hablando de nuevo de tu, de tu caso, de, de, de, de lo, de lo enorme que el ha sido, caso Juan, el caso Juan Spil, de lo enorme que ha sido y es Juan Espil anotando probablemente el mejor triplero y en todo sentido, ¿no? Cuando uno piensa en un tirador argentino piensa en Juan Espil de toda la vida y de todas las posiciones y demás. En alguna vez conversando con otros con otros viejos grandes que han llegado por edad a jugar casos tales como Jerome Minsi o Piculín Ortiz en Puerto Rico, ambos sí, le sí. hemos preguntado cómo es el entrenamiento a esta edad por ejemplo, Piculín respondió un día eh, bueno, <ríe> entreno el doble que cuando era joven decía o sea, cómo hace para estar así Piculín, le preguntaban, claro, el tipo 45 años un lomo extraordinario, 2 metros 10 sí, sí, sí, explotaba, sí, sí. y decía no, entreno el doble que cuando era joven el doble, me cuesta más, pero me cuesta mucho más si no entreno el doble Sí, está eh, claro. A mí lo parecido? que me cuesta, me, me cuesta mucho, eh, por ejemplo, los parates de año a año, este año, entre liga y liga, no prácticamente no paré. Claro. Eh, seguí haciendo un trabajo, pelear con el ruso, eh, que el ruso Rambrich me trató de maravilla, es un, realmente un fenómeno. Y, y, y si eso cuesta mucho. Cuesta mucho si vos no seguís. A la edad está es imaginante. Claro. Eh, Después, por ejemplo, en el día a día acá, eh, yo hago un poco menos, creo que demás. hago prácticamente todo, pero a la hora de ponerme jugar dos, jugar dos partidos de dos cuartos de diez minutos, o tres cuartos de diez minutos, yo hago dos, por ejemplo. Claro. Siempre en ese, en ese sentido, incluso los entrenadores me han cuidado bastante. Siempre me están preguntando, a ver, manejalo, manejalo vos como estás eh, físicamente. Pero bueno, yo soy, no, nunca me gustó, digamos, aprovecharme de que soy veterano, de que esto y lo otro, simplemente siempre quise ser competitivo y tratar de, de, de entrenar siempre por supuesto que a veces si tenés un golpe tenés, los golpes te duelen más que los demás, eso está claro también sí. ¿es más fácil jugar al lado de Juan Ignacio Sánchez? sí, sí jugar al lado eh, la pelota generalmente te llega, llega para, para tirar nada más, es muy sencillo, después <risas> tenés que solamente hacer el trabajo de inventar la voz eh, y aparte Pepe es un, es, un, es un ganador que hace no solamente a, a, al tirador sino a cualquier equipo, no le, le da mucha mucha tranquilidad Eh, ahora que es un placer sin duda eh, Juan bueno ya tenés decidido el retiro este la serie está 2 a 0 ojalá que puedan seguir avanzando eh, frente frente a Sionista no eh, que, que hizo una gran campaña y que tiene un, eh, un buen presente también digo y ya está decidida tu nueva función en estudiantes vas a ser el director deportivo la temporada que viene sí sí es lo que me ofrecieron acá eh, tanto Mariano Mariano Gripo bueno sí. yo creo que es una buena posibilidad una buena posibilidad para seguir para dar, digamos, apoyo y para, para tratar de, de, de hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que acá en, en la organización está haciendo las cosas de manera excelente, eh, esperemos, seguimos teniendo apoyo de la gente, que eso hacía mucho que se había perdido Maya Blanca, y, y bueno, esperemos que siga avanzando, ¿no? Ahora yo creo que a la gente le estamos dando infraestructura, eh, buenos, buenos espectáculos, y, y, y si el equipo juega mejor y sigue avanzando, bueno, bárbaro este año. Y, y, y, y el año que viene esperemos que sea mejor también. Les costó ganar mucho de visitante en toda la temporada, ya estamos con sí. las noticias encima, eh, y metieron dos, dos partidos. Uno supone que de local van a tener menos inconveniente o no? Mirá, eh, estos son dos, dos equipos muy similares y van a ser partidos de uno, dos, tres puntos, yo eso es lo que, que pienso, así que hay que olvidarse de lo que pasó. Que muchas veces en casa la presión la, la recibís vos, Te claro. querés cerrar la serie muchas veces te puedes equivocar, así que hay que ir con la cabeza fría, Y, y, y día a día, ¿no? Ahora hay que pensar, descan primero descansar, descansar un par de días bien, tenemos un viaje largo ahora, claro. eh, descansar bien y después afrontarlo como estos partidos, ya te digo, muy, con mucha concentración. Yo creo que en estos playoff, en los playoffs los equipos que, que cuidan más los detalles, las pequeñas cositas, eh, son los equipos que se llevan el partido, Estás, Hacer partidos partido, hacer dos equipos similares, ¿no? Juancito, muchas gracias, muy amable, excelente tus, tus conceptos, te felicitamos realmente, no solo por la victoria, sino por toda la liga en sí, en parte por, por, por tu carrera. Por la carrera, sí. Vamos adelantando eh, eh, un poco, eh, ah, pase bueno, lo que pase. Vale, dale, les agradezco mucho, un abrazo grande y, y estamos en contacto, dale. dale. Ahí está, Juan Espil, uno de los más grandes de la historia del básquetbol argentino, sin ninguna duda, en un momento la selección argentina era Espil dependiente cuando la tomó vecchio eh, y que le dieron una aspirina y ya tomó, era dependiente de aspirina. aspirina. Ahí está. Vamos Después a ver. Después de esta hermosa boludez, claro, <risa> nos queda una hora más todavía. O sea sí. que imagínense lo que puede llegar a La cantidad hasta la una. de pavadas que podemos Dios llegar a decir. Noticias.